levantaron el esquema de seguridad sin dar ningún tipo de explicaciones、eh, sin ningún tipo de informes、eh, dejando me comentan su estrategia y vulnerable al tema de, de mi vida p o r q u é q u é le dicen usted ya fue q u é pasó que no, no dice e b o o g t no dicen nada no e s d e bogotá sino del municipio de dolores efectivamente la policía me ayudó a salir igual para poder ingresar al municipio porque... al encontrarme protegido por parte de la Unión Nacional de Protección después de que fue evaluado mi caso como nivel de alto riesgo y extraordinario. Para nadie es un t e c r e t o todo el conflicto que ha habido en el municipio y todo lo que nos ha tocado estar siendo víctimas, que hasta mi misma familia en primer lugar de contabilidad ha fallecido、eh, a manos de... de la subversión y parece que esto no lo tienen en cuenta ni les interesa. ¿La policía lo acompañó hasta Iván? No, la policía, yo tengo dos unidades de la Policía Nacional、eh, como escoltas que están 24 horas pendientes, efectivamente se、eh, han reforzado con, para poder salir o ingresar al municipio con otros policías. s